El 5 de septiembre del 2011 comenzó el juicio por la apropiación de Carlos Goya Martínez, supresión de identidad y falsificación de documentos públicos contra Alberto Tejada y su esposa, quienes al final del mismo fueron condenados. Desde ese entonces, Carlos, como cada uno de los nietos recuperados, tuvo que armar el rompecabezas de su vida. Pasaron cuatro años y seis meses de aquel juicio y todo este tiempo Carlos Goya Martínez le sirvió para encontrar su verdadera identidad, que estuvo negada la mayor parte de su vida. A 40 años del golpe militar, Carlos dio testimonio público de su caso para mantener viva la historia en San Juan. Contó su experiencia por primera vez en una charla por los 40 años en la confitería del Auditorio Juan Victoria y luego lo hizo en Radio Universidad con el periodista Sergio Caballero. Primero que después de que yo me entero que soy hijo de desaparecidos, a final del 2008 me retienen todos los documentos a mí, porque eran apócrifos. Eh, me los retienen, pero todavía no estaba bien el aparato legal. más. Tenía una fotocopia de mi antiguo documento y una nota del juez donde decía que quien dice ser esta persona es esta otra persona aparte una batalla muy grande, en ese momento yo estaba negado a todo no quería que me cambiaran el nombre, no quería que me cambiaran el apellido no quería saber nada con la búsqueda decía yo, ojalá nunca me hubiesen encontrado hubiese preferido seguir viviendo la vida que vivía estaba negado a todo eh, fue un proceso esos tres años hasta ir, y hasta el día de hoy hasta ir encontrándole el verdadero sentido a la verdad Eh, eh, también lo viví muy duro al juicio lo, lo seguía todos los días por radio universidad que lo transmitieron de punta a punta sí. para Carlos existió un encuentro que le marcó la vida para siempre donde ni bien llegó sintió la calidez de todos los que lo esperaban aún hoy no encuentra palabras de agradecimiento para su familia como él la define estas son las abuelas de Plaza de Mayo Me costó horrores Todavía fue, un, fue algo que me llevó cuatro años digerir eh, hasta que en, mis tías me avisan en México que fallece un tío mío y eso, y mi señora ya embarazada de mi gordita digo, no, yo lo tengo, tengo que conocer a una abuelita que tengo en Chaco de 94 años, tengo que conocerla antes que se me vaya. Y me entró... Y la bisabuela de los chicos y todo esto. Sí, ¿no? sí. Entonces digo, no, no... Me cayó mal una ficha en ese momento Y empezamos a tratar de reunir fondos. En ese momento estábamos atravesando una situación económica bastante fea con mi esposa. Entonces hice lo último que quería. Tenía todos los tabús del mundo con abuelas, decía... Tenía la frase, la clásica frase que tiene todo el mundo, que es un curro, que es gente llena de odio, de resentimiento, pero tiré el manotazo. Les escribí un mail. Uh -huh. Me facilitaron los pasajes. Eh, no me pidieron más nada ah, vos no tenías relación con la abuela no, con no, nadie, no, no yo tenía única relación con mis dos hermanos y por mail con la gente de México uh -huh. Tení, estaba negado a todo eh, entonces cuando fui al Chaco a escala en Buenos Aires y paso a, sal, a saludar, a dar las gracias y la verdad que descubrí una casa, me abrieron la, la puerta, estaban casi todas las abuelas, un montón de nietos, me acuerdo yo tenía mis dos nenitos, mi gordo de dos mm. años y mi gordita de un añito, dieron vuelta dos cajas de juguete para que jueguen con todo, nos pusimos a charlar de todo, ese día era el primer partido de la selección argentina, nos quedamos mm. comiendo unas empanadas, viendo el partido, oh, bien, No, descubrí una familia increíble en abuelas realmente. Todas, todas las abuelas. Hoy en día tengo una, una relación muy linda con Delia Giovanola, con uh -huh. Estela, con Buscarita Roa. Eh, uh -huh. Nos reunimos, nos tratamos de reunir una vez al año con todos los nietos y uh -huh. hermanos que buscan nietos a comernos un asadito. Uh -huh. Ese mismo año que yo cedo a de, abuelas, también organizan un gran asado. Fue el mismo año que encuentran a Ignacio. Fuimos un botín de guerra, dijo Carlos quien ahora no se identifica como un referente, pero sí se presenta como un luchador por los derechos humanos y defensor de la democracia. A ver, yo en este tiempo lucho por que no se diga nunca más la frase «con los militares estábamos mejor». Uh -huh. eh, si es algo que defiendo ante todo es la forma de gobierno de la democracia. Y con los militares estábamos mejor. La frase esa, yo defiendo nunca más, porque vos podés decir que pasó esto, que es mentira, que es verdad... Los nietos somos el tema bisagra. Fuimos trofeos de guerra, quitados de nuestros padres. A nosotros nos podrían haber dejado abandonados en una esquina. Y no, cuando empezás a investigar, a ver y a saber hasta que había listas de espera para sí. nietos... Cuando vos dijiste que hace tiempo tuviste a Victoria en Montenegro, a ella le dijeron que la habían elegido por negrita sí. para no llevarse una rubiecita cuando ves casos como Janka Vendée que lo golpeaban hasta, hasta desmayarlo, el apropiador, cuando ves, hay tantos casos de, ¿cómo se llama? Este chico que no me viene el nombre, Madariaga también, eh, él es artista, eh, han sufrido cosas muy feas y han sido realmente un trofeo de guerra. Entonces el punto bisagra, yo creo que... Uno mala o buena la historia que pueda tener la vida que el lugar donde te, eh, te corresponde es en tus viejos en tu familia no podés justificar más nada a partir de eso oh, bueno. eh, es más yo no yo no busco como también se da mucho la frase el castigo yo no busco castigo yo busco verdad en la búsqueda de la verdad eh, cuando encontrás información y demás de un juicio y ese juicio arroja una pena Pero no es que uno esté buscando el castigo, yo estoy buscando la verdad. Que la gente se tiene que hacer cargo de lo que pasó o de lo que hicieron y demás, y eso deviene que sufren una condena, y es el proceso lógico de un juicio democrático. Yo no tengo odios ni resentimientos, como te digo, y yo hay un montón de personas más. Lo claro. que más nos llena en este momento es encontrar eso, la verdad. El agradecimiento al periodista Sergio Caballero, quien gentilmente nos aportó la entrevista con la cual realizamos este reporte desde Radio Comunitaria La Lechuza para el Expreso Farco.